Bueno, estamos acá frente justamente al municipio con eh, Clara Parodi, directora de la Orquesta Municipal de José Paz, que nos cuentes un poco cuál es la situación actual y tuvieron la reunión con Pérez, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, la, la situación hasta el día de la fecha de la orquesta, es decir, desde el, el despido, los despidos así completos que hubo en marzo de este año, eh, llegamos a una situación como una especie de parche eh, que nos ofrece desde gobierno para que la orquesta no se desarme justamente porque sin cobrar uno eh, es muy difícil sostener cualquier espacio, ¿no? Eh, y lo que se hizo fue durar, pagar cuatro monotributos, cuatro compañeros voluntarios se ofrecen a tener un monotributo Eh, y ellos todos los meses tienen que facturar y repartimos casi, no, no como puntero, pero parecido repartir la plata en un ensayo, eh, lo cual bueno, ahí es una una gran precarización porque incluso lo, los compañeros, el, el resto de los integrantes de la orquesta eh, no tienen ningún con, ni, ni, ninguna contemplación de nada, porque ni siquiera hasta RT, es decir, nos pasa un accidente y vos sos nada, eh, son cosas bastante complejas porque es, es, decir, es una plata que alguien le da una changa. Básicamente, Pero bueno, para lo que era este año, ellos nos decían que no podíamos entrar en el presupuesto, eh, que no se podía hacer ninguna modificación sino hasta el entrar al presupuesto de 2017. Eh, hoy, bueno, tuvimos la, la famosa reunión que veníamos pidiéndole hace bastante tiempo, Eh, y bueno, ahí se había empezado justamente a armar, eh, lo que se había logrado era la creación del escalafón artístico eh, en el cual, bueno, se eh, cobraría 2.000 pesos más la carga social eh, obviamente, eh, marcando pues eh, con el proyecto de la orquesta con las cargas de horas también, es decir, como, como el cronograma de horas y de actividades que tenía la orquesta Eh, y, ...y bueno, lo que termina ocurriendo... ...es que no sabemos cómo... ...el intendente se entra... Eh, ...bueno, los chicos... ...es sí, que en la reunión, claro... estábamos ...los que entramos era un delegado de la orquesta... ...un delegado gremial... Eh, ...y yo... Eh, ...con los que estábamos justamente... Eh, ...armando eso... ...y el resto de los integrantes de la orquesta... ...estaban esperando a la respuesta en el pasillo... Eh, ...así que bueno, entra el intendente... ...se interrumpe y se suspende la reunión así bastante raúdica eh, y, y bueno lo que nos pedía era que nosotros armemos todo que presentemos el cronograma de actividades que bueno que quiere que la gente trabaje lo cual la orquesta lo hace lo hizo y lo hará porque lo que nosotros queremos no es justamente cobrar y nada más lo que nosotros queremos es una sustentabilidad para que la orquesta suene sí. Eh, no por nada este año representó a la Argentina en Perú si la orquesta era una orquesta de vagos no nos van a llamar del Ministerio de Cultura de Perú ni del Ministerio de Educación para que la orquesta venga porque si no eh, la orquesta no sonaría eh, los, lo que nosotros queremos es justamente generar un espacio de actividad para como lo hicimos este año visitar escuelas, visitar centros barriales, comedores eh, las plazas, entonces generar un, un, un punto de encuentro con los vecinos eh, así que bueno quedó ahí en que tenemos que presentar eso eh, ya está confirmado que en el presupuesto que se aprueba este miércoles la orquesta no está en el presupuesto nos dijeron eh, que bueno que igual eso se puede hacer en otro momento lo cual ahí entra en el paradigma de por qué no se hizo antes eh, pero bueno, si es que se va a hacer ahora es cuando, es decir, ya está ya dimos nuestro plazo, es decir, aceptamos la condición precaria de este año eh, ahora se puede hacer de otra manera y se puede aprobar en cualquier momento bueno, cualquier momento tiene que ser ya cuanto antes, y no tiene que excederse el mes de diciembre para que justamente en enero, que es cuando se nos además se terminan los contratos, los chicos puedan realmente ya empezar a contratar con, con sus contratos. Porque la realidad es que también la orquesta durante este año, con, con los despidos, bueno, los 10 primeros despedidos que son despidos en diciembre, hasta julio no cobraron, lo cual hicieron 6 meses de actividad ad honorem. Eh, y el resto de los compañeros que después también son despedidos en marzo ocurrió lo mismo porque los monotributos salen recién en julio por ende, todo ese periodo de tantos meses se, no se cobró por lo cual creo que lo mínimo que corresponde es que en enero se empieza a cobrar para justamente por lo menos resarcir eh, los meses de que el orquesta brindó todo el trabajo a la comunidad y que no cobró, porque si no estamos también en una dicotomía laboral. Eh, bueno, el miércoles a las 10 de la mañana se, va a hacer el, el, se aprueba el presupuesto, nosotros, pese a no estar, en la asamblea se resolvió ir igual, eh, convocar e invitar a todos los vecinos que quieran acompañarnos, de paso eh, sirve para el vecino también de, de, de, de bien conocimiento, a qué va a ir derivado el presupuesto del año que viene, de las distintas actividades. Entonces es muy importante que, que la comunidad sepa de, de, de qué se está hablando y de paso demostrar que la orquesta está expectante y que bueno, ya necesitamos realmente una respuesta y pronta, porque hoy en teoría tenía que ser un momento decisivo, Fue casi así, pero todavía no llegó nada porque no se firmó nada, nos tuvimos que ir. Es eh, más, cuando volvemos, cuando nos llama el intendente tuvimos que ir al pasillo. Cuando volvimos a buscar las cosas y como a terminar de resolver, entra el despacho de José Pérez y nos dice que nos tenemos que ir, lo cual eh, realmente terminó de una forma bastante absurda, nos tuvimos que ir. Está bien, nos dijeron presente en todo y todas las actividades de todo lo que va a realizar la orquesta. ¿Esto se lo dijo Pérez o Iji. Iji fue en contra básicamente de lo que habían hecho. Eh, claro, lo cual es, Pérez. En, en algún momento hasta termina como desautorizando y eso también es como bastante extraño. Pero bueno, nosotros vamos a presentar toda la actividad, todo el cronograma, el presupuesto y esperemos que, que cumplan su palabra que tiene que cumplirla ya, así, ya pasó un año. Así que ahora es cuando tienen que hacerlo. Eh, porque lo, la orquesta incluso cumplió con su parte y, y la va a cumplir porque obviamente quiere seguir teniendo actividad. Entonces no es que la orquesta decir, ah, no hacemos más nada, o, la orquesta quiere seguir funcionando, porque eh, no solo para nosotros como miembros actuales es eh, nuestra fuente de trabajo, sino también para la comunidad es un bien que está bueno que, que funcione. Eso es muy, muy importante. Entonces convocamos el miércoles al Consejo Deliberante. ¿A qué hora es? El miércoles a las 10 de la mañana al Consejo Deliberante 197 y San Nicolás. Okay. Bueno, muchas, gracias. Bueno, muchas gracias a usted por acompañarnos.